Entonces, sin más, vamos a irnos nosotros directamente hasta Job 1. Vamos a leer el verso 6, y ¿sí, mis hermanos, Job 1, verso 6. Eh, dice que un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Elohim, entre los cuales vino también este Satan. En realidad, vamos a ver que si es Satanás o es Satanás. Vamos a ir a... Al mi hermana Valeria, por favor, y allí vea usted el término que viene, creo que es el H80, C88-54. Sí, ahí en Job 1.6, en dice Satanás. Ese archienemigo de lo bueno en realidad lo agregaron por el concepto que se tiene. Pero vamos a ver que en la Biblia nos enseña eso. ¿Listo? Entonces, principalmente el significado de Satán es oponente, adversario o enemigo. En el diccionario Vine eh, se, nos, se nos traduce como acusador. Acusador es por el término H7853. Este que estábamos viendo acá contemplando es el H7854. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El H7853 se refiere al que es chismoso, al que es... Mmm, por eso acá lo define como acusador. El que se inventa algo, un calumniador. El H7853 se encuentra bastante en los Salmos... Si quieres vamos con un ejemplo de ese. No. Ahí está siempre el 87854, que es el adversario que no solamente se levanta contra ti a decir cosas que son falsas, sino el adversario que además con sus fuerzas se va en contra tuya a destruirte. Sí, muchas en muchas ocasiones cuando el el profeta David Habla de de un Satán, en realidad habla del H7853, que es alguien que solamente se levanta para calumniar, un chismoso. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Porque existen los dos términos en el hebreo, los dos se leen como Satán, pero el uno tiene una entonación diferente. Eso ya es cosa del hebreo, pero eh los dos términos se, se leen a para nosotros igual, Satán listo bueno vamos a ver qué nos dice acerca de lo que es un satán en el antiguo testamento así que nos vamos a ir a la primera eh, al primer texto en el que la biblia menciona este término satán para ver a qué se refiere, entonces números, números, que es donde está la historia de Balaam, si ¿Sí la conocemos, la recordamos, ¿cierto? Nosotros conocemos la historia de Balaam, Balaam era un profeta, igual ahorita la vamos a leer más adelante, Balaam era un profeta, este profeta había recibido una súplica de un enemigo de Israel para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor le había dicho, no maldecirás al pueblo porque no es maldito, al contrario, el pueblo de Israel es bendito. Entonces él se va, y aún así desobedeciendo al Señor, a maldecir al pueblo, y el Señor se le aparece en el camino y dice que se puso por adversario. Mi hermana, por favor, vea en el devor qué palabra viene como adversario allí. Va a ver que es la misma, H7854. Así que ahí nos tradujeron en la, en la, el término Satán como adversario. En todo lugar nos lo debieran traducir, pero ¿qué pasó? En Job no nos lo tradujeron, nos lo transliteraron y lo pasaron como Satanás, que fue una forma que adquirió años más tarde cuando ya estamos hablando del Nuevo Testamento. Pero en realidad en hebreo se lee Satan, no Satanás. Sí, ahí está bien traducido, adversario. Y si no no la tradujeran, entonces debería decir que el ángel del Señor se puso por Satán de de Bala, pero la tradujeron bien. Sí estamos entendiendo hasta aquí, mis hermanos, me me estoy haciendo entender? Perfecto. Bueno. Hay otro versos, otros versos, vamos a verlos. Por ejemplo, en Samuel veintinue cuatro primera de Samuel 29.4, por favor allí mientras van buscando les cuento qué historia sucedía David había sido estaba siendo perseguido por Saúl y huyó a a la tierra de los filisteos y se hizo muy amigo del rey de los filisteos los filisteos salieron a la guerra y eh, David le pidió que los dejara ir con él. Pero los príncipes de los filisteos respondieron lo que vamos a leer a continuación. 29:4 de 1 de de Samuel. Mi hermana Varienia, ¿dónde viene el término satranai? ¿En qué palabra nos lo eh, y con qué palabra nos lo tradujeron en este verso? En la palabra enemigo, correcto. Ahí nos tradujeron como enemigo. Si tampoco nos lo hubieran traducido, entonces diría Y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva Satán, enemigo, adversario, oponente. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo más. Hay muchos más, pero vamos a ver uno más. Exacto, aún el, el, el primer Satán que vimos... El primer adversario viene a ser el mismo ángel del Señor. Eso implica que no necesariamente es alguien que es enemigo de lo bueno. Simplemente alguien que es enemigo de alguien. Ya. A ver, vamos a ir a ver. Primera de Reyes 5.4 ¿Qué palabra viene ahí en adversarios, mi hermana? En hebreo, ¿qué palabra es? Perfecto. Satán. Muy bien, vamos a volver, eh, si nosotros seguimos viendo ejemplos en todo el Antiguo Testamento, en realidad en el Antiguo Testamento solamente encontramos este término 23 veces, y el otro, el H7853, ya le digo cuántas, Solamente encontramos seis veces eh, el otro término, el H7853, y les voy a dar un ejemplo para que vean la diferencia entre el uno y el otro. En en el Antiguo Testamento, estamos hablando de hebreo, porque ya en griego, que es el Nuevo Testamento, encontramos diábolo y también la palabra Satanás. 53 se encuentra seis veces. Y la mayoría está en Salmos. Vamos a ir a leerlo. En Salmos, para que veamos la diferencia entre un término y otro, quieren decir lo mismo, pero el H7854 se utiliza cuando se levanta con su fuerza y nos quiere destruir. El H7853, se leen exactamente igual, Satán, se utiliza cuando se refiere a alguien que solamente se levanta para calumniarme, para decir mentiras, para hacerme quedar mal ante otras personas. Salmo 109.20, por ejemplo. Perfecto, y el 109.29 también. Calumnian, ahí en calumnian es donde viene el término Satán, pero si si ves mi hermana Barini es el H7853. También, perfecto, y Zacarías 3.1 es otro ejemplo de, de ese Satán. Porque este es otro Satán que es un poco difícil de comprender cuando estudiamos. Pero vamos a ver que también dice allí... Que solo se levantaba para acusar, mas no con su fuerza para destruir, solo para acusar. En hebreo no dice Satanás, dice Satan, Satan, ¿listo? Y ese Satan es solamente allí está en, dice que se le, estaba para acusarle. Aunque, ¿sabes qué mi hermana? En ese verso aparecen los dos. Aparece tanto el H7854 como el H7853. Y, y y vamos a ver si nos alcanza el tiempo por qué razón están los dos. ¿Listo? No, en el mismo uno están los dos. Antes ahí está el H7853 y seguido está el H7854. Ajá, están los dos. Esto quiere decir que ese enemigo no solo le acusaría, sino también se levantaría en su fuerza contra él. Entonces, ya lo veremos y lo confirmaremos cuando lleguemos allí. Por ahora, ya que va quedando claro esto, vamos a volvernos a Job. Job 1, mis hermanas, y vamos a leer desde el desde 1 al... Hasta el 6. Vamos a poner muchísima atención a esta lectura porque de la, de la atención que le pongamos a esta lectura depende que comprendamos a qué se refiere eh, cuando dice Satán. ¿Listo? El 6 también, por favor. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? Nos da un lugar. ¿Cuál es ese lugar? La tierra de Us Perfecto. Nos da el nombre de un protagonista ¿Quién es? Nos dice que este hombre tenía hijos Tenía hijas Tenía una hacienda Y sus hijos hacían banquete Todos los días Y luego Él los santificaba Pero un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Elohim ¿En dónde? Seguimos hablando del mismo lugar ¿Cómo es que se presentaban los hijos de Dios delante de Él? La Biblia lo registra. Vamos a ayudarnos con la misma palabra. Vamos a ir a Deuteronomio 16 y vamos a leer el verso 16. Para ver cómo era que se presentaban los hijos de Elohim delante de Él. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que el Señor tu Elohim te hubiere dado. No es el único texto donde nos dice que esta era la manera en que se presentaban los hijos de Elohim delante de él. También está en Éxodo 23, también está en Éxodo 34 y también está en Levítico 23. Allí el Señor les manda que todos los varones, todos los hijos de Elohim, debían presentarse tres veces al año delante de él cómo debían ir con una ofrenda en su mano. Con su ofrenda en la mano porque si no no eran aceptos por el Señor, eso era prueba de gratitud y y sin no sé si mis hermanas están familiarizadas con el ritual eh hebreo de de ofrendas y sacrificios, pero ellos siempre llevaban su ofrenda. Ahora nos dice aquí volviendo a a Jof que un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Elohim. Podemos pensar que fue en una de estas fiestas, porque era cuando todos se presentaban delante del Señor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, mis hermanas, o tienen alguna duda? No, porque primero que todo vamos a establecer algo. ¿Quién escribió el libro de Job? Fue el mismo Moisés. ¿Quién fue Moisés. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Conocía perfectamente la ley de Dios, conocía perfectamente el lenguaje del es el lenguaje de parábola, que nosotros no sé si hemos estudiado ya ese tema, ¿cierto? Él conocía ese lenguaje, por eso está hablando en ese lenguaje, ¿listo? Primero establecido esto, ahora sí. ¿Quién conocía mejor que nadie las, las leyes para Israel? Moisés. Así que Moisés nos está hablando de cosas que eran muy conocidas para el pueblo, costumbres de Israel. Y cuando dice que vinieron a presentarse delante de los muy seguramente fue en cualquiera de esas tres fiestas. Dice que iban todos, todos los varones iban a... Al lugar donde el Señor establecía que se presentasen. Ya lo leímos ahí en Deuteronomio 16, 16, donde el Señor decía, los quiero reunidos aquí, allí va toda la nación. ¿Sí? Si recordamos, por ejemplo, cuando el Señor eh, fue a Jerusalén la primera vez con sus padres, ¿por qué fue Él? porque era una fiesta de esas en las que debían presentarse y todos debían subir. Él vivía lejos de Jerusalén y eh, se quedó en Jerusalén. tanto Tan lejos vivían que tres días de camino después se dieron cuenta que no iba con ellos y se devuelven a buscarlo. Entonces, eh, era un mandato del Señor establecer en dónde quería que fueran todos y allí debían reunirse en un solo lugar vamos a leer nuevamente de deuteronomía 16 16 tres veces al año se presentarán se presentarán todos tus varones delante del señor tú elohim en el lugar en que él escoja y nombra cuáles serán las fiestas en la fiesta de los panes sin levadura en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos Y agrega, no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Cuando estuvo el templo, siempre se presentaban en Jerusalén, porque ese fue el lugar que Él escogió para que se presentaran. Aquí no está hablando aún de ese lugar, porque cuando Moisés eh, existía, no eh, se había escogido aún a Jerusalén. He sido clara hasta ahí, o aún les queda alguna duda. Pero allí no dice que fue en el cielo, mi hermana. Dice sí claro, es lo que tú creías y lo que yo creí por mucho tiempo y tal vez lo que de pronto mis hermanas también creen aún no él no lo él no lo ha explicado así, por lo menos en lo que yo he estado, pero le digo a mi hermana, para mí fue uno de los temas más complicados. duramos meses con Enrique, meses estudiando, orando, ayunando, aún con un hermano que mi hermana no conoce, se llama Francisco. estudiamos mucho esto. Marcela es otra que estudió muchísimo. Así que nos era muy difícil darle una explicación lógica a esto, hasta que el Señor nos concedió entenderlo. Y es lo que les quiero compartir hoy. Eh, en realidad, todas las cosas que vienen nombrando son todas de Job. Así que les pregunto una cosa más. El Satán que se presenta aquí, voy a leerles como debería estar traducido. Un día, el 6, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Elohim, entre los cuales vino un adversario. Un adversario. Un Satán. ¿De quién vendría a ser ese Satán? Ese adversario. ¿De Dios? ¿De todo el mundo? ¿De Job? ¿Por qué ¿De Dios? cuéntame por qué de Dios si la lectura la lectura nos da a entender que es de Dios me tienen que decir dónde está y por qué qué imaginamos cuando dice que vino rodeando la tierra que venía con sus grandes alas volando alrededor del globo es lo que pensamos verdad mis hermanas no sé no sé si ustedes tienen claro lo que son cielos y tierra sí tienen claro eso perfecto. En el Antiguo Testamento viene la tierra en dos maneras, en Ares y en Adamá. Eh, mi hermana Varinia, por favor, ¿vea usted ahí qué tierra viene? Ahí en el 6, en el 7, perdón. Tierra. Erets. Gracias, mi hermana. Cuando hablamos de la Erets, estamos hablando de la tierra que teme y que conoce y teme al Señor. La tierra que ha conocido el Señor. Ese es un tema que de pronto más adelante podemos ver cuando ya nos introduzcamos un poquito más en el hebreo. Pero la Eretz es la tierra que conoce y teme al Señor. Mientras que la Adama es toda la tierra que... toda la gente que no le conoce. Ahí lo vas a ver muy vago. Ese es un tema que estudiamos también bastante para ver la diferencia. Hay que verlo en los contextos, mi hermana. ¿Listo? la Eretz, en de acuerdo al estudio bíblico es la es la per, las, son las personas que temen al señor que conocen su nombre listo esos son Eretz. y adama es todo el resto del mundo que no le conoce entonces eh, en este contexto ya sabemos que la tierra el señor eh, el mismo señor nuestro maestro nos ha dicho que la tierra son aquellos que le escuchan si esa, si esa es la tierra, entonces, aquí lo confirmamos una vez más con Eretz, que son aquellos que le escuchan y le sirven. Así que, eh, dice, vamos a, a ir cambiando todo lo que ya hemos ido comprendiendo. Entonces dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Elohim, entre los cuales vino también un adversario. Y dijo el Señor al adversario, ¿de dónde vienes? Respondiendo el adversario, al Señor dijo, de rodear la tierra, la Eretz, el pueblo tuyo, y de andar por él o por ella. ¿Listo? Vamos a ir a Jeremías 14.18, 14, para que veamos quiénes eran los que rodeaban la tierra. En la Reina Valera de 1602, dice directamente rodear, aquí dice vagando, pero le voy a pedir a mi hermana que revise ese término para que vea lo que significa, vamos a ir a leerlo, hasta ahí, ahí en la versión 1602 de la Reina Valera, dice así, si salgo al campo, muertos a espada, si entro en la ciudad, enfermos de hambre, porque el profeta y el sacerdote anduvieron rodeando la tierra y no la conocieron, entonces, Búscala por favor, yo la tengo, la tengo por escrito, voy a escribirle a ver si me la facilitan para pegársela allí que la vean, pero mi hermana mientras tanto, búsqueme el término H5503 que es el que nos traducen como vagando, para que usted lea qué significa, se lee Zahar, Zahar en hebreo, Zahar, ¿qué significa ese término? Gracias mi hermana, viajar que dando vueltas, no volando, sino dando vueltas, es decir, sin saber para dónde va, es lo mismo que rodear, ir en ruedas, rodear, mientras me dan respuesta, a ver si me pasan la versión 1602, eh, mis hermanas, si ¿sí me han entendido qué quiero decir con lo que les he explicado respecto a rodear la tierra, exacto, ¿de quién era el adversario? Ya vemos eh la tierra en esa tierra vivía Job, los hijos son de Job, la hacienda es de Job eh, por qué el adversario viene a ser de Dios si en realidad está hablando de Job, además si seguimos leyendo hacia adelante contra quien se levanta no es contra el señor sino contra Job, no se levanta contra nadie más sino contra Job. Así que el enemigo es de Job. Ese adversario nos lo tradujeron como Satanás, pero es por la creencia que había en el que tradujo. Pero en realidad ahí dice Satán, mi hermana usted puede comprobarlo y mostrarle a mis hermanas de que allí dice Satán, no dice Satanás, dice Satán. Vino un adversario, un enemigo, un opositor. ¿Y de quién era este opositor? Si sí, de si todo lo que está nombrando es de Job, obviamente ese opositor también viene a ser de quién. De Job. Exacto, es de Job. Y ya les expliqué cómo era que se presentaban los hijos de Elohim delante de él. También lo de rodear la tierra. Rodear la tierra es vagar por ella en círculos, sin saber para dónde ir. Como lo leíamos ahí en, en Jeremías, eh, viajar dando vueltas. Y para que mi hermana confirme, por favor, la tierra también por la que andaban el sacerdote y el profeta también es Eretz, H77, H776, h Eretz. ¿Sí es así? En Jeremías 14.18, viajar dando vueltas. ¿Así que dice? No, en Job no viene así, en Job viene de una manera más curiosa, si quieres revisarlo mi hermana... Uh, uh, 1.7 a ver cómo nos dice allí yo lo revisé, recuerdo que lo revisé no viene igual pero allí viene pero es que allí ni siquiera viene eh, rodear, mira viene la H77 solamente dice espérame un segundo a ver si ya me enviaron la versión 1602 es de caminar, ni siquiera es de, como en el, ni siquiera es como en el caso de, de los, de los, sacerdotes, pero, espérame, ya te paso, la que viene acá, mi siervo, Job. estoy en el ocho, con razón no la encuentro, es en el siete, a ver, permanecer, y, shoot, ¿Qué significa correr? La H7751 dice viajar, es viajar, allí la palabra es viajar, correr, viajar, ¿listo? Viajar, entonces eh, no es rodear siquiera sino es viajar, viajar, de viajar la tierra y andar por ella, nos la tradujeron como rodear Y pues para que veamos que los que rodeaban la tierra eran los sacerdotes. Entonces, este hombre debía ser alguien que conocía muy bien, a no solo a Job, sino también al poderoso. Para que el Señor le hable, debía ser alguien que conocía muy bien al poderoso y que tenía una, digamos que alguna relación con él. ¿Y por qué dice que también vino Él? Porque hay personas que conocen al Señor y no necesariamente son hijos de Él. ¿Cómo comprobamos esto? Vamos a volvernos a la historia de Balaam, para que veamos que este hombre hablaba con el Señor y no era su hijo. Y era una persona con muchísimo poder. Vamos a ir a verlo. Números eh, números eh, número 22, 22, del 1 en adelante, por favor. Vamos a leer la historia. No, 22.1 Mientras tanto vamos a leer la historia de Balaam Él ya la conoce, así que no hay problema, leamosla eh, La historia nos dice que este hombre balac Sabía de Balaam y dice Ven ahora y maldíceme pues este pueblo Porque yo sé que a quien tú bendices será bendito Y a quien tú maldices, ¿qué? Será maldito Les pregunto, mis hermanas ¿Conocen a alguien que tenga este poder? Es decir, ¿hay alguien entre sus conocidos, tienen en la agenda alguien que dice eh ma, eh Barínia, te maldigo y y Marinia y Varinia queda maldita? No, pero este hombre nos da la la la, la, la escritura nos va a entender que este hombre sí tenía ese poder. Y tan cierto era que le ofreció muchísimo, muchísimo, muchísimos presentes, muchísimo plata y oro. Y sin embargo, él no puede maldecirlo. ¿Por qué no puede maldecirlo? Porque el Señor se le oponía. No porque él no quisiera, y vamos a verlo más adelante. Él no es que no quisiera maldecirlo, sino que el Señor se le oponía. Bueno, entonces avancemos, mis hermanas. Nos dice allí la historia que este hombre, Balaam, Eh, tenía este poder de bendecir o de maldecir en qué verso se quedó mi hermana en el 22.20. 20 vaya oh, eh, el 21 dice que se levantó entonces balam ah, como balam no no quiso aceptar cuando el señor le dijo no vayas con estos hombres ni maldigas el pueblo porque es bendito sino que le insiste al señor en decirle estos hombres han venido a buscarme que, que vaya a maldecir al pueblo el Señor le dice listo, ve con ellos pero solamente harás lo que yo te diga entonces dice así Balam se levantó por la mañana y en albardo su asna y fue con los príncipes de Moab y la ira del Señor se encendió porque él iba y el ángel del Señor se puso en el camino por Satán suyo ya lo vimos eh, ese adversario que está traducido allí así en realidad en hebreo dice Satán así que es el mismo señor el que se pone como adversario de de Balaam y es la primera vez que aparece en la en la Biblia este término Satán. Se le pone por adversario en el camino y Balaam no se da cuenta. Vamos a leer lo que sigue porque es muy interesante. Para que nos hagamos un perfil al perfil de Balán dice, y el asna en el 23 vio al ángel del señor que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se partió el asna del camino e iba por el camino, entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino, pero el ángel del señor se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro y viendo el asna el ángel del señor se pegó a la pared y apretó contra la pared del pie de Balán y él volvió y la azotó. El ángel del Señor pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces el Señor abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? ¿Hasta ahí? ¿Qué, qué haces tú, Bariña? ¿Qué hace ¿Qué hace mi hermano Iván? ¿Qué hacen mis hermanas y si un asna les responde? Qué buena imaginación tienes, mi hermana. No, yo creo que es algo desesperadamente a correr. Pero Balaam, ¿qué hace? Y esto es algo que me sorprende muchísimo de este varón. Y Balaam respondió al asna. ¿Qué le respondió? Ya no importa, simplemente le responde. ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá te hubieras esperado espada en mi mano que ahora te mataría, y el asna vuelve y le habla, no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tenía desde que me tienes hasta este día, he, he acostumbrado a hacer así contigo, y él responde, no, mis hermanos, ¿quién era este hombre que el hecho de que un animal le abre, no le, no le afecta, se pone a discutir con él, ¿Qué cosas conocía? ¿Qué cosas sabía? ¿Qué cosas había visto? Para que reaccionara así Para él fue normal Estamos uno, hablando de un hombre Que nos dice la palabra Que maldecía y quedaba maldito Bendecía y a quien bendecía Quedaba bendito Tenía poder Y conocía así muchas cosas Porque además hablaba con el Señor El Señor le hablaba Vamos a seguir leyendo Entonces, el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has azotado a tu asma estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Entonces balam dijo al ángel, en el 34... He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Más ahora, si te parece mal, yo me volveré. Pero el ángel del Señor dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga es hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balak. Es recibido entonces por balac Y balac hace matar bueyes o ovejas. Y envía a los príncipes. Eh, y le envía a Balaam. Vamos a leer el 23 del 23 le voy a pedir que me ayuden a leer por favor y vamos a ver lo que hace este hombre por maldecir a israel y el señor no se lo permite vamos a leer desde el 22 41 hasta el 5 hasta el 23 5 eh, vuelve y pasa lo mismo más adelante lo lleva a otro lugar Eh, y desde allí le pide que lo vuelva a maldecir, vuelve a edificar siete altares, y él le dice, en el 15, ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Elohim allí. Y el señor salió del encuentro de Balán, y puso palabra en su boca, y le dijo, vuelve a balac y dile así. Y vuelve y bendice al pueblo, y Balak... Vuelve a pedirle que lo maldiga, entonces Balak eh, en el 26 dice, no te he pedido, no te, perdón, Balam le dice a balac, no te he dicho que todo lo que el Señor me diga esto tengo que hacer, y dijo Balak a Balam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar por ventura, parecerá bien a Elohim que desde allí me lo maldigas, entonces lo lleva, dice que esta vez a la cumbre de peor, Y Balac vuelve Balán vuelve a hacer lo mismo, vuelve a ponerle eh a Balac eh, los siete altares para que él ofrezca el holocausto allí y él se va. Eh y esta vez no se va, perdón. Esta vez no va. Vamos a leer el 24:1 porque él había ido dos veces supuestamente a consultarle al Señor, pero en el 24.1 nos revela que había ido realmente a hacer Balaam. Vamos a leer el 24.1, por favor. Dice, cuando vio Balaam, que parecía bien al Señor que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de Agüero. ¿A qué era lo que había ido a buscar balam Recordemos que la respuesta del Señor es, no maldecirás a este pueblo porque es bendito. Él sabía perfectamente que el Señor no iba a cambiar de opinión en respecto a esto. Así que él buscaba maldecir al pueblo por otros medios. ¿Qué fue a buscar? ¿Qué nos dice el verso que fue a buscar esas dos veces? Le dijo a Balak que iba a consultar al Señor, pero en realidad fue a buscar, ¿qué? Agüero. ¿Qué es Agüero? Mis hermanas, ¿qué es Agüero? encantamiento es un encantamiento eh, entonces el poder que tenía este hombre bala eh, provenía del señor sí pero él también buscó buscó maldecir a israel buscando otro poder buscando un otra manera de lograr su objetivo, el Señor se lo impidió siempre, así que aunque este hombre tenía mucho poder, buscó hacer como un hechizo para maldecir a Israel, ya que el Señor no se lo permitía usar, buscó otro poder aparte de lo que él siempre usaba que era el poder en su palabra, porque nos dice, si él bendecía, era bendito, si él maldecía, era maldito, solo tenía que decirlo, nada más pero como el Señor le impidió ese poder en esta ocasión, Él buscó otros poderes. ¿Existen personas así hoy que conozcamos hoy en día? ¿Que tengan semejante poder? No, es lo que tratamos nosotros de ver aquí en Job. Vamos a volver a Job 1. Teniendo en cuenta que existen personajes como Balaam, que tienen muchísimo poder, que no necesariamente son temerosos del Señor, es decir, que no guardan sus palabras Tienen mucho poder y hablan con el Señor Y el Señor les permite hacer muchas cosas Ya lo comprobamos con Balaam Balaam eh, No podemos decir que era un profeta del Altísimo Pero era un profeta Hablaba con el Señor y buscó maldecir a Israel Por medio de hechicería Cosa que el Señor había pro pro prohibido a su pueblo ¿Listo? Ahora Existen este tipo de personajes, ya lo establecimos. Vamos a leer nuevamente Job, se los voy a leer un poquito rápido, desde el 1-1 en adelante. Dice, hubo en tierra de Usa un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de lo y apartado del mal. A este hombre, Job, le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, en la de cada uno de sus hijos, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos, y acontecía que habiendo pasado un en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, Le, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Elohim en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de, del Señor los hijos de Elohim, entre los cuales vino un adversario. Y el Señor dijo al adversario, ¿de dónde vienes? Respondió el adversario al Señor, de rodear la tierra y de andar por ella. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Bien, eh, mi hermano Iván, ¿eh, ¿usted ha estudiado alguna vez acerca del término H7854, que es el que nos traducen aquí como Satanás, que en hebreo es Satán? Un adjetivo, una cualidad. Exacto, mi hermano. Entonces, eh, me, nos, ya nos podemos ahorrar ese tiempo y es que aquí en realidad no debiera de venir Satanás, sino un adversario. ¿De quién es ese adversario, mi hermano Iván? El de acá que estamos leyendo. De Job. De acuerdo a la lectura, de quién ¿es un adversario de quién? ¿Por qué del Padre? ¿De quién? No. No porque, a ver... Desde el 1 nos viene hablando de, de un varón llamado Job. ¿Y de quién eran los hijos de Job? ¿De quién era el, la hacienda de Job? ¿De quién eran los hijos que hacían fiesta de Job? ¿De quién puede ser el adversario? ¿Sí? Mi hermano, ¿quién escribió Job? Y lo escribió Moisés. Moisés conocía tanto el lenguaje del Señor, tanto como su ley. Cómo se presentaban los hijos de Dios delante de él, mi hermano, según la palabra. Y luego se estableció que debían presentarse tres veces al año delante de él, Deuteronomio 16, 16, ¿verdad? Así que... Dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino el adversario. Y dijo el Señor al adversario, ¿de dónde vienes? Respondió el adversario al Señor, de rodear la tierra y de andar por ella. Estábamos viendo con mi hermana Marínia la palabra que viene allí, de rodear. En realidad, el 7, eh, en rodear la tierra, la palabra que viene es la... H-7751 y viene tra eh, la traducción viene a ser viajar, contemplar, correr. Shoot. Así que él viajó por la tierra. no Cuando leíamos esto decíamos con las hermanas que por lo general teníamos la idea de que era ese supuesto ángel con sus grandes alas dándole la vuelta a la tierra, al globo. Pero en realidad eh esa es una idea que nos han vendido porque acá dice viajar y aparte de eso vimos también Jeremías 14:18 para que veamos algo interesante. Mi hermano, por favor, eh lea Jeremías 14:18. Eh les pegué allí una una la versión 1600 de la Reina Valera en donde dice eh fue traducida como rodear, no sé si la pegué o no la pegué mi hermana. Si salgo al campo de aquí muertos a cuchillos y me entro en la ciudad de aquí enfermos de hambre, porque también el profeta como el sacerdote anduvieron rodeando la tierra y no la conocieron. Y con la hermana Marínia buscamos el término que viene allí, donde nos la traducen como vagando. Mi hermana Marínia, ¿quiere recordar qué término era, por favor? El de vagando, el que nos tradujeron como vagando la tierra, vagando por la tierra que nos traduce andar dando vueltas andar dando vueltas viajar dando vueltas quiénes eran los que hacían esto además en ambos versos la tierra es arex porque hacemos la diferencia en el antiguo testamento si es aretz o es adamás porque arex en el antiguo testamento es la tierra que, que viene a representar eh, la, las personas que oyen al Señor y le obedecen, entonces en ambos viene a Eretz, perdón, así que eh, se refiere a lo mismo, este personaje de Job andaba rodeando la tierra como lo hacían los sacerdotes, o andaba contemplándola como lo hacían estos sacerdotes, estos profetas, si ¿Sí me hago entender con esto mi hermano Iván, Perfecto. Entonces, vamos a leer ya entendiendo estas cosas, a ver si nos da el mismo significado que hemos tenido siempre de este verso. Dice que de, eh, en esos, eh, en esta historia de Job, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Elohim, entre los cuales vino también un adversario. Y el Señor le dijo al adversario, ¿de dónde vienes? Respondió el adversario al Señor de andar por la tierra, de viajar por la tierra y de andar por ella. Y dijo el el Señor al adversario, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, en el en la Eretz? No hay otro como él, no hay otro que me obedezca, no hay otro tan fiel como él entre mi pueblo. Es lo que le está preguntando el Señor. Varón perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal, respondiendo el adversario al Señor, dijo, ¿Acaso teme Job a Elohim de Balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, quiero establecer a mis hermanos y ya está claro cómo era que se presentaban delante del Señor sus hijos. ¿Sí está claro? Perfecto. ¿Quién era este hombre o este adversario que se presentó con los, con los hijos de Dios delante de él? ¿Quién era? Alguien que conocía a Job, ¿verdad? O mejor, la pregunta es, ¿ustedes aún creen que era ese ser extraño, que es espiritual, que tiene alas, que vuela por ahí? ¿O que era un hombre que conocía a Job, según lo que hemos leído? Y si tienen alguna duda, por favor, díganme. Pues en, en los casos que hemos revisado nosotros, no encontramos que sea un adversario, eh, un ser como tal. sino Por ejemplo, en el caso de Números 22-22, está este mismo término, Satán, y es traducido como adversario. Y el que se pone por Satán allí es el mismo ángel del Señor. Como reposo, bueno, eh, ¿por qué no puede ser? Porque en ningún otro verso se da la idea de que exista un ser como tal, es lo que hemos estudiado con mis hermanas, hemos visto versos de, a ver, ayúdenme mis hermanas, ¿de qué más vimos? De Samuel, de Reyes, de Zacarías, bueno, el de Zacarías está un poco aún por verlo también, pero eh, de Salmos también vimos, en donde se usa este término y en ninguno hace referencia a una persona está difícil de entenderlo aquí en Job y también un poquito difícil en Zacarías en Zacarías ya también vamos a verlo pero por ahora vamos a verlo aquí y a establecer es lo que tratamos de establecer mi hermano por eso hemos visto cómo se presentaban delante del Señor y también Eh, quiénénes eran los que se dedicaban a rodear la tierra a viajar por la tierra en el en el en la biblia en la historia bíblica y encontramos que son los sacerdotes y los profetas príncipes tal vez esa duda esa inquietud mi hermano quede resuelta cuando avancemos aún más en el estudio porque no, o sea, todo va a encajar en, en, en el estudio, porque si acaso entonces sería el único verso al que se refiere, eh, como no, al que digamos el, el término Satán está hablando de un ser específico, o sea, como nombre, más no como como, como una calificación. No sé si... sí. O por lo menos alguien muy semejante a Balaam, como leímos, la historia de Balaam la leímos en este caso precisamente por eso. Porque vemos que Balaam no era fiel al Señor, no obedecía al Señor, pero aún así el Señor hablaba con él. Y tenía mucho poder, tenía poder de bendecir y de maldecir. Si sí, me entienden mis hermanos, ¿por qué razón citamos la historia de Balaam? perfecto. Probablemente este o este adversario sea del mismo tipo de Bala de Balaam, un hombre que tenía mucho poder, que podía eh, hablar con el padre y por esa razón vamos a seguir leyendo para que lo veamos. Porque si fuese eh, un ser como lo creíamos, entonces ese ser quiere decir que tendría poder de hacer mal y sería el quien lo hubiera hecho, quien lo hubiera arruinado a Job. Vamos a ver si esto es así. ¿Listo? Continuemos con la lectura. Dice, eh que el adversario le dijo al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Leímos nosotros cuando empezamos que una de las de las um, traducciones para Satán es calumniador Si lo recordamos, ¿verdad? Exacto Y se usa especialmente en los Salmos En los Salmos Y cuando dice ahí en Zacarías 1 En Zacarías 3.1 Que el adversario estaba al lado de eh, Josué para acusarle Ahí en el término que tradujeron como acusarle Viene también tan Pero el término H7853 que se usa únicamente para calumniadores, para los que se vuelven enemigos por lo que dicen en contra de nuestra. Mientras que el término H7854 se refiere a aquellos enemigos, adversarios que se levantan con sus fuerzas a destruirnos. No solamente hablan mal, sino también se levantan y se nos enfrentan para destruirnos. Eso ya también quedó establecido. Entonces dice que aquí se levantó y le dice al Señor... «Pon tu mano, extiende tu mano contra él, y verás si no contra ti en tu propia presencia». El 12, el Señor le responde a Satán, «He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él». Y salió el, el adversario de delante del Señor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueches y las asmas paseando cerca de ellos, se acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escape yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego del Elohim cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escape yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo Los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos Y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada Y solamente escapé yo para darte la noticia Entre tanto que se hablaba vino otro y dijo Tus hijos y tus hijas es Ya están allí, ¿desde dónde no me escuchan? Vale, vamos a volver allá entonces Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los, a los pastores y los consumió, solamente escape yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camechos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escape yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en casa de su hermano el primogénito y un gran fiente vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escaplló para darte la noticia entonces Job se levantó y rascó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá el señor dio el señor quitó sea el nombre del señor bendito pregunto si ¿sí era un ser. Porque Job no le atribuyó a ese ser las cosas. Al contrario, dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor, bendito. Ahora, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios, a Elohim, despropósito alguno. 2. Capítulo 2, verso 1. Vamos a ver otra vez. Aconteció que otro día... Vinieron los hijos de Elohim para presentarse delante del Señor, y el adversario vino también entre ellos presentándose delante del Señor, y dijo el Señor al adversario, ¿de dónde vienes? Respondió el adversario al Señor y dijo, de andar por la tierra. De rodear la tierra y de andar por ella Y el Señor dijo a Satanás No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra Ahora un perfecto y recto temeroso De lo mío apartado del mal Que todavía retiene su integridad Aun cuando tú me incitaste contra él Para que lo arruinaras sin causa Respondiendo el adversario dijo al Señor <coughs> Perdón Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en, su, en tu misma presencia. Y el Señor dijo al adversario, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió el adversario de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de, de la del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecojo con sus labios. Pregunto, ¿quién? arruinó a Job. El verso 3 del 2 nos dice, Y el Señor dijo al adversario, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra para un perfecto y recto, temeroso del hoy y apartado del mal? De aquí en adelante pongamos atención. Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara, sin causa ¿Quién arruinó al señor al, a Job? El mismo Señor. El mismo Señor fue quien lo arruinó. Es cierto que este o este adversario tenía el permiso del Señor para tal vez como en el caso de Balaam, maldecir a Job. Pero quien hacía finalmente las cosas, ¿quién era? El Altísimo era el que lo hacía. El mismo era quien destruía la uh, hacienda de Job. El mismo fue quien lo arruinó. Y por eso Job le dice a su esposa, en el 10, que recibiremos de Elohim el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Quién es el único que puede causar bien o mal? Solo el Señor. No existe un ser por ahí que pueda causar mal. No existe, vamos a comprobarlo nosotros a lo largo del estudio que vamos a seguir. Tal vez hoy no terminemos, mis hermanos. Pero vamos a ver que no existe. Hay versos en el Nuevo Testamento que nos van a llevar un poquito más de tiempo que este y pero vamos a, a, a finalmente comprenderlo a comprobarlo entonces cuando nosotros vamos aquí al verso 21 del 1 dice desnudo salí del vientre de mi madre desnudo volveré allí el señor dio el señor quito sea el nombre del señor bendito siempre nos han eh, nos enseñaron que el Señor le permitió a Satanás hacerle daño a Job y que, y que el que puede hacer el mal es que de hecho ese ser es todo maldad y de él proviene el mal de él que él está pendiente de todos los que buscan al Señor para hacerles el mal entonces hay algo que se llama la brujería que no lo podemos negar, y el consultar a los muertos, que es algo que el Señor prohibió, eso sí existe, ya, eh, recordemos ahí en Samuel, que el rey Saúl, fue a la pitonisa de Endor, y le pidió que llamara a Samuel, y vemos como el espíritu de Samuel, se... Se aparece ante ella y el mismo Samuel habla. Entonces, es posible hacer estas cosas, pero el Señor lo prohibió rotundamente, eh, con pena incluso de muerte para estos personajes que practicaran estas cosas. Así que se puede hacer todo eso, o sea, sí es posible que lo hagan, pero el Señor lo tiene completamente prohibido para los que quieren ser parte de su pueblo. Así como el conocimiento del poderoso eh, se adquiere, también se adquiere ese otro conocimiento. Existe un libro llamado de Enoch. Ay, perdón. Sí, de Enoch. Eh, este libro dice que... ese eh, Recordamos cuando nos dice allá en Génesis que los hijos de Elohim, eh, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres de entre ellas de los cuales nacieron los gigantes, entonces nos dice el libro de Enoch, eh, que estos fueron ángeles y da algunos nombres de algunos ángeles que dejaron su morada junto al padre y se unieron con carne y sangre, y eh, dice este libro que ellos fueron quienes le enseñaron a las mujeres acerca de estas artes, de lo que conocemos como brujería es algo que, que tenemos como información extra ahí en ese libro eh, pero pues bíblicamente se nos prohíbe indagar en ese en ese aspecto, realmente el Señor nos tiene prohibido meternos a averiguar esas cosas ¿ya? sí, pero el mismo Señor reconoce que Él fue quien lo arruinó Él ¿no? Es decir, que aunque este hombre tenía ese poder, ese poder provenía del mismo Señor. Ya, lo, lo hacía y tenía conocimiento pleno, todos los que lo conocían, de que nada se podía hacer después que Balaam maldecía o bendecía. Pero vemos que el Señor también controlaba ese poder de Balaam. Y que le dice, no, a este pueblo no me lo maldices porque este pueblo es bendito. Del Señor, Su poder siempre provenía del Señor, por eso cuando el Señor no le deja usar ese poder, entonces Él lo busca en esas artes que el Señor tiene prohibido que consultemos, pero no es por un ser espiritual que las rija, porque la palabra del Señor nunca nos habla de eso, que exista ese supuesto Satanás, sino que es consultar a los muertos y mediante esto hacen ese tipo de hechicerías y de cosas como las que nombra en el Señor y que le prohibió a su pueblo bajo pena de muerte para el que las practicara. Además que que nosotros eh nos conseguimos esas enfermedades nosotros mismos, si nosotros lo pensamos bien, lo analizamos bien, somos nosotros quienes nos hemos conseguido esas enfermedades al estar alejados del Señor y al no cuidar de nuestros propios cuerpos. Bueno, eh eh no sé, mis hermanos, si quiere que vayamos con el otro adversario difícil aquí en el Antiguo Testamento, que es el de Zacarías. Zacarías 3. Aquí no sé, pero necesitamos un poquito del conocimiento de la historia de Israel en este caso, porque bueno, Entonces ya vimos que en realidad eso ocurrió en el lugar donde el Señor les había dicho que se debían presentar, ¿ya? Porque el Señor establecía en dónde se debía presentar delante de Él. Bueno, ahora sí vamos a Zacarías 3.1 y por favor mis hermanas, leamos hasta... Y mi hermano Iván, leamos hasta el verso 8, del 1 al 8... Es la mitad de la visión que tiene aquí Zacarías y recordemos esto que es una visión. Ubiquémonos en el tiempo primeramente. ¿En qué tiempo existió Zacarías? ¿En qué tiempo profetizó Zacarías? Así es, mi hermano. Eh, estamos hablando del año entre el año 700 y 600 antes de Cristo, ¿verdad? Sí, más o menos en el año 650, por ahí terminó el cautiverio. Entonces, eh, nos está diciendo que Zacarías tuvo esta visión. Vio al sumo sacerdote José y también vio que al lado del sumo sacerdote José había un adversario dispuesto a acusarle. Este adversario está hasta que el Señor le cambia las vestiduras a Josué. Y entonces ya vemos a Josué acompañado de unos amigos que se sientan delante de él. Y nos dice el 8 que tanto Josué como los amigos de Josué son varones simbólicos, ¿cierto? Entonces el adversario que estaba al lado de Josué también es simbólico, vamos a comprobarlo porque esta profecía ya se cumplió, hasta aquí hasta donde leímos ya se cumplió, ya vino el varón llamado el renuevo, ya se le cambiaron las ropas al sacerdote Josué, todo esto ya se cumplió, ¿dónde lo vamos a ver? aquí mismo en el Antiguo Testamento y poquito después del regreso del cautiverio de Babilonia, vámonos a ir a Esdras. Nos vamos para Esdras 5, verso 2, para que veamos primeramente quién era este Josué. Este nombre aquí, Yeshua, Yeshua, y el nombre Josué de Zacarías es exactamente el mismo. Eh, uno está en arameo, el otro está en hebreo, pero es el mismo nombre. El sacerdote Josué, o Yeshua, Vamos a ver qué es el mismo, ¿por qué razón? En el 5.1 vamos a ver quién fue el profeta que le habló a Yeshua, aquí en Esdras. Y recordemos quién fue el profeta que le, le habló al mismo Yeshua o Josué en Zacarías. Ahí es Esdras 5.1. ¿Qué profeta fue? Pues? Zacarías hijo Zacarías hijo de Hidro. Vamos a leer Zacarías 1.1. Gracias mi hermano, porque aquí nos dice que era hijo de Berequías, hijo de Hido Y por qué aquí nos dice que era hijo de Hido La razón es que en hebreo no existe la palabra nieto, ni sobrino Así que en, en lugar de decir nieto decían hijo también Por eso es que aquí en, en, Zacarías, en Zacarías aparece que era hijo de Berequías, que era hijo de Hido Y aquí en Esdras directamente nos dice que era hijo de Ido. Era más conocido Ido que Berequías y esa es la razón. ¿Listo mis hermanos? Es el mismo personaje. ¿Sí está claro? Son el mismo. Tanto el profeta Zacarías de Zacarías como el profeta Zacarías de aquí de Esdras 5 son el mismo personaje. Y el Yeshua y el Josué son el mismo que significa lo mismo. El uno está dado en hebreo, el otro está dado en arameo. En Zacarías 1.1 lo vimos para establecer que el profeta Zacarías es el mismo Zacarías que nos habla aquí en Esdras. ¿Listo? Y y esto también nos sirve para ver que es el mismo Yeshua en el Yeshua de Esdras 5.2 es el mismo Josué de Zacarías 3.1. Entonces nos dice, que en Esdras 5.1, vamos a ir a Esdras, dice allí, profetizaron a Jeo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Elohim de Israel, quien estaba con ellos. Entonces, como consecuencia de estas profecías de Ajeo y de Zacarías se levantaron Zorobabel y también se levantó Yeshua hijo de Josadac ¿por qué es importante que diga que es hijo de Josadac? porque resulta que cuando el Señor nos habla en Ezequiel 40 por eso necesito que conozcamos historia mis hermanos y si no vamos a esforzarnos un poquito por entenderlo cuando Ezequiel 40 el Señor hace le da la visión a Ezequiel acerca del nuevo templo el que se conoce como el templo de Zorobabel también le da nuevas leyes para el sacerdocio en Ezequiel desde el 18 43 18 Aquí vemos que estableció solamente a los hijos de quién Ya no eran todos, todos, todos, todos los descendientes de de Aarón. Esta vez solamente eran quienes Los que descendían de Sadoc. Nada más. ¿Por qué? Porque los demás habían hecho abominación. Por eso escogió solamente a la casa de Sadoc. Nada más. Y estableció con ellos un nuevo pacto. Un nuevo, un nuevo orden sacerdotal. Y está mmm, desde el 44, vamos a leerlo desde el 10, desde el 10, por favor, 44, 10, hasta finalizar el, el capítulo. Sí, mi hermano, hubo un cambio en el sacerdocio. Sí, en todo el ritual, en todo, en todo, en todo. Aún para con el pueblo, porque recordemos que antes los sacerdotes salían con sus vestiduras y santificaban al pueblo. Y aquí el Señor les dice, ya no los santificarán, se cambiarán, se quitarán las vestiduras y saldrán y no los santificarán. Recordamos que en el sacerdocio arónico ni siquiera podía tomar una viuda, así fuese viuda de sacerdote, pero aquí ya se lo permite. Antes en el, en el sacerdote el sacerdocio arónico no podían tomar viuda así fuera de sacerdote no la podía tomar pero aquí ya les es permitido si es de sacerdote gracias mi hermano recordemos que estas leyes se dieron cuando el eh, se reconstruyó el templo. Es decir, después de lo que estamos leyendo aquí en Ezra 5, poquito tiempo después. Así que cuando Zacarías 3 nos está hablando de que se le quitaron esas vestiduras viles al sacerdote Josué. Se hace referencia eh hace referencia a específicamente a este cambio de leyes en el sacerdocio por eso dice que le quitó las vestiduras viles y le dio unas nuevas vestiduras y también puso mitra limpia sobre su cabeza es decir, le dio nuevas leyes si ¿Sí nos queda entendido esto, mis hermanos, mi hermano Iván mis hermanas ¿por qué eran viles? sí, pero además de eso recordemos que Eh Josué estaba en cautiverio, venía de un cautiverio de Babilonia, así que en realidad él no ejercía como sacerdote, en la práctica no era sacerdote, era solamente descendiente de Sadoc por Josadac, pero no era sacerdote en la práctica. Así que venía a digamos a aprender nuevamente adquirir conocimiento Shalom Isma Shalom eh, Esteban eh, entonces venía de un cautiverio así que tenía que aprender las leyes del sacerdocio por eso leemos desde el comienzo cómo es que les son consagrados allí desde el 4410 leímos desde el 4318 como son consagrados y y eso es lo que eh, está representado por el cambio de, de vestiduras. Pero lo que queremos ver es quién es ese satán o ese adversario que estaba a su lado para acusarle. Vamos a volver a Esdras y ahí vamos a encontrar la respuesta. Como consecuencia de las profecías tanto de Esdras, perdón, tanto de Ageo como de Zacarías, dice que Esdras que se levantaron Zorobabel, hijo de Salathiel, Zorobabel era un gobernador y Jesúa, hijo de Josadac, que era un sacerdote y comenzaron a reedificar la casa de Elohim que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Elohim que les ayudaban así que estos varones simbólicos de los que nos habla Zacarías 3.8 vienen a ser los profetas y también quienes se sentaban delante del sumo sacerdote ayúdanos Esteban, quienes se sentaban delante del sumo sacerdote porque Zacarías nos dice que Josué era el sumo sacerdote Así que estos eran varones simbólicos, los que estaban allí en Zacarías, simbolizaban a todos a, todo, eh, a todos los levitas. Y ellos todos se levantaron a construir el templo, la casa del Señor. Y dice que al lado de Josué, es decir, del sumo sacerdote, estaba alguien de pie para acusarle quién sería. Vamos a seguir leyendo ahí en Ezra y me van a decir ustedes quién era o quiénes eran, a quién simbolizaba este adversario de la visión de Zacarías. Eh, mi hermano Iván, eh por favor, ayúdenos a leer ahí desde el 13 en adelante. Este Ezra 5. 5:13 en adelante. Por favor. Ya quién era ese adversario? Mis hermanos, mis hermanas, ¿quién era? correct sacarías 3 sacarías 3 nos dice que ese adversario estaba en pie para acusarle vemos que estos hombres los gobernadores del otro lado del río eso fue lo que hicieron acusarle quién es este satanás de Zacarías 3 los gobernantes se oponían a, a los que estaban construyendo y en este caso, pues, eh, en la profecía, nombra a Josué. Se oponía a Josué ah. respecto al templo. Sí, ¿por qué se construye un templo si el Señor nunca pidió uno? Pero la respuesta está ahí, para no santificar al pueblo. Lo leímos en Ezequiel 40. Recuerda, mi hermana, que en eh, cuando se da el sacerdocio arónico, eh, los sacerdotes debían santificar al pueblo. Pero aquí... Por eso es que también se le da una nueva vestidura en la visión y una nueva mitra, porque ahora ya no santificarían el pueblo, y la única manera de no santificarlo era pues que ellos permanecieran ocultos. Por eso es que antes de salir de las cámaras del templo debían quitarse sus ropas de gala. Pues a ver mi hermano, quien recibe esa visión de las nuevas ordenanzas viene a ser Ezequiel. Ezequiel es el que da, da las nuevas, a, a quien le dan las nuevas órdenes en cuanto al sacerdocio. Bueno, shalom a todos, un abrazo, que tengan una feliz semana. y Shalom. Gracias, mi hermana.